Bueno, hola Marcos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Marcos? Bingo Rafael y Capse te está saludando, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien todo bien acá entrenando nomás. Ya te quedan pocos días, ¿no es cierto? Te queda poco tiempo para subir al ring y para volver a ostentar la corona. Sí, no, no falta, falta poco y bueno, ya una semana que que se pasa rápido porque va a haber conferencia y todo eso, entrenamiento público y la semana se va rápido. Seguro, así matas un poco la ansiedad, ¿no? Sí, sí, no, sí se pasa un poco el tiempo más rápido y, y no tanto espera. Eh, sí, eh, Marco, te saluda, José, ¿cómo, cómo andás? Hola, José, ¿cómo andás? Yo bien. Bueno, bueno, eh, hoy lo tuvimos por tener de hablar eh, Le preguntábamos a Sebastián eh, ¿Qué es lo que, en algún detalle Que te ha aportado Rudy Pérez Para, para esta pelea? Bueno, no, no eh, Me ha aportado bastante eh, Estamos practicando mucho Él sabe los golpes que, que a Morales le, le pueden entrar En la guardia y, y también algunas cosas que le molestan a Morales Que, que le hagan sobre el ring, pero bueno, si es necesario vamos, vamos a aplicar todo lo que se pueda eh, ¿te, te, ¿Te molestó, Marcos, esas declaraciones de Eric de diciendo que vos eras un boxeador complicado, sucio, que en realidad no es verdad? No, la verdad que yo soy un boxeador limpio siempre voy a, a pelear y hacer lo mío, que es pelear nada más, no, no estoy con el codo, ni con la cabeza ni ni nada de eso pero bueno él dijo eso para, para poner un poco de turbulencia en la en la en la pelea qué sé yo no sé para viste él tiene experiencia en otras peleas y va, va metiendo excusas y algo de eso claro claro ahora eh, eh, vos pensabas hoy a la distancia de, luego de, de verlo a él con esas peleas terribles con con Barrera que que hoy va a estar frente el sábado que viene en el NG va a estar frente a vos no la verdad que nunca pensé que iba a pelear con él eh, bueno pero ya no es el mismo está en otro en otro eh, no está en su mejor momento que en su mejor momento era un muy buen boxeador así que ahora es otra otra época y bueno ahora me toca a mí eh, chino y vos bueno todo todo el boxeador eh, piensa analiza antes de la pelea eh, cuál es cuál es tu convicción vos estás está preparado para los dos cerrón, pero en tu interior pensás que podés definirla antes, ¿no? Ah, sí, la verdad que, que sí. Sería bueno que, que defina antes la pelea, pero si se, se define antes mucho mejor, pero no, siempre me preparo para la para el 12 round, estoy preparado para la 12 round, pero bueno, la meta es verlo en el piso a él y bueno si no, se, no, lo, no lo puedo ganar por nocao y, y eso, no hay problema estoy preparado por cualquier cosa eh, Contale a Argentina eh, cómo, cómo está formado el equipo y, y cómo están ahí ustedes en, en Las Vegas Bueno, acá estamos muy cómodos está Sebastián Contursi eh, mi primo Pileta el preparado físico eh, Cruz García eh, de Puerto Rico el doctor Quintero Rudy Pérez que es el entrenador mexicano y bueno, Cristian Rodríguez que es el también entrenador, segundo entrenador que bueno, es todo el equipo y estamos muy, muy cómodos y muy conformes con el trabajo O sea, ustedes están no están en el IDG, sino que están apartados ¿no? No, no, eh, yo sí no, ahí, eh, estamos, ahí tiramos un departamentito acá que, que nos quedamos ahí para hacernos la comida nosotros y, y mantenernos Nosotros, haciendo todo nosotros, porque si no, el elegible tiene que comer comida de ahí, del restaurante, y no, no, no es bueno. Así que bueno, eh, la cuenta regresiva, te falta una semanita, y bueno, toda Argentina está, está esperando tu pelea, yo desde, desde aquí, bueno, desde Argentina, te, te mandamos lo mejor, y, y esperamos, te vamos a ver con, con la mano en alto seguramente el próximo sábado. Sí, Chino, sí, te vamos a transmitir la pelea a nosotros, para la 237 millona de del país eh, y vamos a volver a, a gritar el chino campeón. Bueno, muchas gracias y un saludo grande para todos. Gracias por la moralidad que tenéis siempre con nosotros y te vamos a molestar cuando termine la pelea para festejar juntos. Chao campeón. Chao, gracias.